Mensajes al 1553-3147. Teléfono fijo 414190 y 444594. En línea, conduce Jorge Escotón. Ayer vamos a conocer una información que precisamente se había conocido en los últimos días de la semana pasada en donde eh, se informaba que alrededor de 1.900 afiliados del de COSEBA eh, pasaban a una clínica privada tras una decisión del PAMI. Esa era la información que nosotros conocíamos. Estamos en contacto con la titular del PAMI, Adriana Capuano. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo es la situación, Adriana? Mira, la verdad que la situación, este, para nosotros el hecho que se le haya dado tanta difusión mediática, no dejó de ser... Este, inquietante no para un número menor de afiliados, sino para en realidad para los 17.000 jubilados que se empezaron a preocupar a consultar y este y a movilizarse. Eh, en realidad este problema es un problema que ya está prácticamente eh, resuelto y por supuesto que antes de tomar cualquier determinación nosotros lo primero aseguramos es la resolución de las urgencias y los planteos este, que van a, a traer en consecuencia esos cambios. En realidad esto se trata de una modificación de padrón de afiliados que estaban sin asignar y a los cuales obligatoriamente nosotros le tenemos que hacer corresponder un prestador, un médico de cabecera de primer nivel, un prestador de segundo nivel que significa internación y atención de especialidades y todas las prácticas de alta complejidad, ¿verdad? Uh -huh. este, en este proceso hay una, una actualización de padrones en los 4 millones 100.000 afiliados, esto lleva varios meses de trabajo, fundamentalmente con el objetivo de hacer más eficientes y menos burocráticas eh, las atenciones. Uh -huh. Esto el afiliado de la barría lo va a comprender perfectamente bien desde el momento que hay más de 3.600 afiliados que hace varios meses atrás tenían que por una receta o un vale de medicamentos 100% esperar Este, ...hasta dos meses y hacer largas colas, y ese trámite hoy lo hacen en el mismo día. Uh -huh. O, por ejemplo, los más de 3.000 afiliados que se incorporaron al nuevo sistema... ...que todo el mundo este, estaba preocupado para ver cómo iba a ser nuestra institución... Eh, ...y darles la prestación correspondiente sin afectar al resto, o sin afectar la calidad prestacional... Fueron atendidos eh, como corresponde y brindando a todos las prestaciones, no solamente eso, sino que aumentando el nivel de prestaciones fundamentalmente en lo que tiene que ver con la cobertura social también. ¿A qué es lo que todos estás diciendo? si los procesos sí. Sí. se informatizaron en el PAMI y se llevaron al sistema que nosotros denom le denominamos online y en uh -huh. red. Uh -huh. Es decir, haciéndolo en el mismo instante impactando en el sistema de nivel central. Uh -huh. Uh -huh. este... Adriana, aquí lo que estás diciendo es que hay, hay un mal servicio de atención de eh, el COSEBA. No, no, no, no, no. Eh, lo que nosotros decimos es lo siguiente. ¿Y si me decís que tienen que esperar hasta dos meses por una receta? No, no, no, no, no. Esos dos meses, los jubilados, nosotros eh, entregamos al 15% del parón de la barría, es decir, a más de 3.500 afiliados, medicamentos 100%, uh -huh. ¿verdad? El trámite que se realiza es, concurren a la agencia PAME con la receta y PAMEX, tiende lo que nosotros denominamos un vale, con ese vale se va a la farmacia y se retira la medicación gratuita. Este procedimiento, uh -huh. hace unos meses atrás, demoraba más de dos meses. Uh -huh. está Hoy se resuelve en el día, incluso se van con los vales en el caso de que no haya cambio en la prescripción de la medicación por el tiempo de un año. Uh -huh. ¿Entendés? Esos son procedimientos normales en el, dentro de nuestra institución pero que obviamente este, llevan su tiempo, su trámite, su burocracia. Uh -huh. En este caso, lo que hemos hecho incluso con la entrega de insumos, nosotros los pañales los estamos entregando a, en domicilio. Uh -huh. Es lógico que siempre en el cambio podemos tener algunos inconvenientes, pero la verdad, estamos garantizando que el afiliado, en este caso de los pañales, no los retire la agencia, no haga un gasto extra en el traslado, porque generalmente nuestros afiliados se manejan en remis, uh -huh. no pueden estar, o el familiar no pueden estar manejando un bulto de 90 este pañales, que es bastante considerable, obviamente lo hacen en remis, ese es un gasto extra. Uh -huh. Así que previendo todos estos cambios, nosotros este, bueno, se hizo esta actualización de padrón, en la cual alrededor de 300 afiliados, tal como lo dice, lo expresa Cosera en una gacetilla que nosotros no leímos, pero bueno, ustedes se encargaron de informar. Este, quedaron, es decir, con el antecedente de haber concurrido a atenderse en el hospital cura uh -huh. y de pronto aparecen en el padrón con Semeda uh -huh. esos 300 afiliados ya están pasados nuevamente a COSEBA, ya están pasados porque nosotros ni bien hicimos este cambio nos juntamos con, la, con las autoridades de COSEBA uh -huh. a arreglar estas situaciones a ver cómo transferíamos a aquellos uh -huh. afiliados que eh, realmente querían seguir en COSEBA Este, para no dejarlos eh, sin la posibilidad de optar ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. y sobre todo para resolver los casos urgentes que al otro día de producir la modificación ya aparecen en un padrón tan importante y además con afiliados eh, mayores uh -huh. así que esos afiliados ya están pasados lo que nosotros vamos a hacer dado el tenor que ha tomado esta cuestión administrativa digamos es mandar, ya en el transcurso de esta semana están trabajando el área de afiliaciones intensamente es una nota a los domicilios de cada uno de los afiliados que recibió un segundo nivel en el plazo de este mes y medio, uh -huh. que es la novedad que se produce, ¿verdad? Uh -huh. Diciéndole al afiliado cuál es el, el médico de cabecera que tiene, cuál es el segundo nivel y cuáles son las prácticas de alta complejidad. Uh -huh. Si el afiliado está conforme, eh, digamos, queda en ese segundo nivel. Y si no, puede optar por CEMEDA, María Auxiliadora o Coseda uh -huh tal como uh -huh. se hizo permanentemente. Uh -huh. Lo que yo quiero aclarar, porque agradeciendo el espacio que vos me das, es fundamentalmente, los afiliados en ningún momento quedaron sin cobertura. Uh -huh. En ningún momento. Porque si no estaban cubiertos por COSEBA, estaban cubiertos por CEMEDA o por María Auxiliadora. Uh -huh. Y los padrones actualizados los tenían los tres prestadores. Porque actual eh, este, ni bien llegan los padrones en forma mensual o a veces... ...un poquito más, cada 45 días... ...siempre se envía al prestador... ...el último padrón... Uh -huh. ...con el detalle, con nombre y apellido... ...y bien identificable cuáles son los afiliados... ...que le corresponden a ese padrón... Uh -huh. ¿Eh? ...es decir que el afiliado... ...nunca estuvo sin cobertura... ...y uh -huh. sí puede haber estado... Eh, ...con otro prestador diferente... ...al que él habitualmente concurría... ...en el caso de estos 300... Este, ...afiliados... ...en el resto no hubo ningún problema... Uh -huh. ...y no hay que... Este, les, llevo, ...les quiero llevar tranquilidad... Aquellos que no van a recibir ninguna información, que se queden tranquilos, muchos están llamando al 138 para verificar este, su estado en el padrón, que se queden tranquilos porque no ha habido ningún tipo de modificación para la mayoría de ellos. Uh -huh. ¿Eh? Eh, ¿Serían 300 entonces y no 1.900 como habían dicho? No, no, eh, se le asignó este prestador a más de 1900, porque uh -huh. este nos aparecían, nosotros creemos que por el impacto de los nuevos este, jubilados muchos que no tenían prestador de segundo nivel asignado. Uh -huh. A lo cual es un riesgo porque te imaginas que a un afiliado tiene alguna dificultad, alguna atención de urgencia que resolver, un afiliado que se encuentra viajando, suponete, uh -huh. y tiene una descompensación. Se van a fijar al padrón online, el padrón está en red, nuestro sí, padrón. Sí. Para eso cualquier jubilado que le pase cualquier cosa en cualquier punto del país tiene su obra social, verdad? Uh -huh, uh -huh. Este, y el prestado y el afiliado nuestro corría el riesgo de no tener prestador asignado, uh -huh, uh -huh. ¿me entendés? entonces ah. este, el padrón tiene que estar permanentemente actualizado y con todos los prestadores correspondientes este, para cada nivel de atención. Adriana, ¿cómo evalúas la, la atención de Coseba y del hospital de la Barría? la verdad que para nosotros Coseba es un prestador muy importante este, uh -huh. y hemos tenido eh, La verdad, una larga historia con ellos, eh, siempre trabajando para par, codo a codo. En el último tiempo, independientemente de la emergencia declarada por la gripe, nosotros veníamos detectando eh, este, en las conversaciones que hemos mantenido con nuestros afiliados, que los afiliados empezaron, comenzaron a quejarse por eh, la demora en los turnos y el hecho de tener que ir desde horas muy tempranas al hospital uh -huh. y que eh, una vez que otorgaban una cantidad este, menor de turnos una vez que se finalizaban tenían que retornar a su casa uh -huh. y eso era, este, bueno, hemos mantenido reuniones con las autoridades de COSEBA para que una vez pasado este episodio de la emergencia de la gripe podamos resolverlo uh -huh. fundamentalmente porque había cuestiones que ya estaban resueltas muy bien este, como por ejemplo la articulación de las salas la obtención de los turnos con las uh -huh. especialidades de los distintos servicios a través de las salas, que eso no sabemos por qué se desarticuló entonces por ejemplo hay afiliados de la zona serrana que para determinados servicios este, tienen que viajar a la barría para obtener el turno uh -huh. y con este, la posibilidad de que no lo consigan uh -huh. entonces en esto lo que nosotros hablamos con la contadora Gelso y el abogado Díaz que por supuesto lo entendieron muy bien ¿verdad? Uh -huh. Este, un afiliado nuestro en invierno en horas de la mañana, 5, 6 de la mañana la verdad, es un riesgo para su salud para cualquiera sí, sí Y además con el impacto de el gasto de bolsillo que produce trasladarse, vuelvo a repetir, generalmente lo hacen en remis, hasta el hospital cura para obtener el turno. Uh -huh. Debo decir también que a pesar de esto, eh, los jubilados manifiestan eh, una conformidad eh, una vez obtenido el turno con el servicio. Uh -huh. ¿Mm? Es decir, que ellos siguen manifestando, estando están conformes. Pero bueno, es verdad que también tenemos una, una queja... Este, que se fue, que fue aumentando en número con respecto a los turnos en determinados servicios que son los de atención prevalente. Uh -huh. ¿Hay alguna alternativa para solucionar este inconveniente? Y las autoridades de coseba se pusieron a trabajar inmediatamente, en algunos casos como el servicio de cardio, este, bueno ellos reconocieron que tenían un déficit para atender a toda la demanda, uh -huh. este, por lo menos para sacar los turnos a medida que se van produciendo en el plazo que el convenio lo exige, verdad. Uh -huh. Este, y en otros iban a tratar de organizarlo a los efectos de que por lo menos el jubilado Ni bien llegue, este, pueda retirarse con un turno No importa a qué cantidad de días Pero que le den el turno en el momento que va Que no se tenga que volver a su casa Tal cual. Sin el turno Adriana, muchas gracias Bueno, gracias a vos Hay que tener en cuenta que estas cuestiones son absolutamente dinámicas este Como debe ser en cualquier institución de este tipo Nosotros tenemos cerca de 18.000 afiliados muchos prestadores, ¿eh? y este, además de encargarnos de resolver cuestiones de patología, de enfermedad, que se en un porcentaje inferior, por suerte, este, también nos tenemos que dedicar a prevenir y promover la salud de la gran mayoría de los afiliados, este, que la verdad tiene un impacto muy, muy importante en los últimos años que lo venimos desarrollando. Uh -huh. Y por supuesto le decimos a nuestros afiliados que cualquier duda que tengan, que se comuniquen al 138 o que concurran a la agencia. Uh -huh. Muchas gracias, muy gracias amable. A vos, eh. Adriana Capuano, la titular del PAMI, eh, bueno, explicando el, su punto de vista sobre esta información que dábamos a conocer ayer en principio de semana sobre el tema de los afiliados que pasaban a una clínica privada. 8 de la mañana, 32 minutos.